Lindo pero falso como chino negro, decía de la, decía la canción. Sí, ¿no? Rocío, sí, no. ¿Cuál n o o r í o c es el apellido? Quiroz. Rocío Quiroz,、eh, la cantante de Cumbia. Tiene, a mí me gusta, es d i v e r t i d a Sí, Juega sí, con sí, un sí. montón de, de símbolos que conocemos claramente. ¿no? La, la metáfora del popular, la metáfora de los pobres. Che, ¿tenés algo o no tenés nada? ¿Tengo yo o tengo yo? Vos、voz? tenés. Ah, tengo yo, está, Vero. Vos tenés. Columna Animal es en este Juernes de Radio Cracia. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Buenos días, Vero. Bueno,、eh, sí, Columna Animal、eh, en este Juernes. <risa> y bueno, quiero agradecer, empezar agradeciendo a todas las personas que siguen esta columna. Eh, que me escriben o que me encuentran después y me hacen llegar sus devoluciones, sus consideraciones, sus pareceres, sus reflexiones. Así que, de todo corazón, a, a la gente a la que te pasan cosas y que, me, y que me las hace llegar, ¿no?、Uh -huh. me las hace saber.、Uh -huh. eh, bueno, Ha sido una buena usina, entonces,、sí. eh, esta columna、eh, sí, para, sí, sí. para la reflexión. Exactamente, y bueno, y, y agradecerle a, a la vida, ¿no? Ser parte de Radio Kermés, porque eso me da la posibilidad de llegar a, a muchas personas con la difusión de este posicionamiento ético, político, filosófico que, que pregona la justicia y el respeto por la animalidad en toda su extensión.、Eh, hoy es la última columna de este 2022, estamos cerrando este año de locos y de locas, Y bueno, pensé en que me podía despedir hasta el año que viene, que nada falta, muy poquito, ya estaremos nuevamente. Radiocracia sigue, ¿no? Radiocracia le queda una semanita, cuatro días de la semana que viene. Bien, bueno, el año que viene, cuando retomemos, este, estaremos、eh, nuevamente. Y bueno, para, para despedirme quería proponer un brindis en el que voy a contar cuáles son mis deseos. Que、aunque no me acompañe la mayoría de las copas levantadas sé que en el fondo del corazón de mucha gente también están estos mismos deseos tal vez expresados de otras formas tal vez、eh, latentes o, o en ese estado de búsqueda ¿no? así que en la celebración de esas búsquedas brindo para que esta humanidad que somos se replantee sus costumbres que mire a un corderito a los ojos y piense en acariciarlo no en matarlo que vea a una vaca y no piense en someterla sino en respetarla que se atreva a mirar a los ojos a los animales no humanos y se conecte con ellos que se haga amiga de los animales que así se lo permitan que esta humanidad sea buena vecina compartiendo los espacios con ellos o por lo menos que no sea su asesina l i n d o para que aprendamos de las otras formas de vida, mucho más respetuosas que la nuestra para con el mundo. Ellos prácticamente con sus actividades le dan más vida a la tierra, en cambio nuestro comportamiento se la quita. Somos los únicos animales que generamos basura, ninguna otra especie lo hace. Los animales no humanos transforman la materia en nueva materia de la cual nacerá más vida, respetando así. El ciclo de la vitalidad eterna. La humanidad, en cambio, usa, abusa, quema, saquea, somete, esclaviza y mata en proporciones increíbles. La humanidad solamente piensa en la humanidad, la antepone a cualquier otra vida. Brindo para que aprendamos de una buena vez por todas que la cooperación es la única salida que nos va a salvar de la extinción. Ya sabemos que. Vamos camino a ellas y seguimos así, y todavía no nos inmutamos. Los gobiernos, los empresarios, los países del primer mundo, los mayores saqueadores, piensan solamente en sus vidas finitas y no les importan las futuras generaciones. El sacar rédito, el convertirlo todo en dinero, en ganancia, en aprovechamiento personal, empresarial, etcétera, ese es el único objetivo que tienen. Ese es s u sinónimo de éxito, cuando es sinónimo de todo lo contrario. El capitalismo y el extractivismo son sinónimos de fracaso, por el solo hecho de que son variaciones de una misma cosa, la violencia. Brindo para que el término recurso, cuando hablamos de humanos y de naturaleza, desaparezca de nuestra lengua y veamos a los ríos, a los mares, los océanos, la atmósfera, los bosques, a la tierra toda, como una parte de nosotros m i s m a s y no como un recurso. Brindo para que tomemos conciencia de que no habitamos la tierra, sino que somos la tierra. Brindo para que respetemos a todos los animales, humanos o no, como personas dignas de vivir sus vidas plenamente. Brindo para que no falten lentejas, garbanzos, porotos y toda clase de legumbres en las mesas humanas. Brindo para que las frutas y las verduras llenen de color y de sabor nuestros platos. Que no haya víctimas en las celebraciones. Que no haya sangre, ni violencia, ni cabezas, ni tendones, ni músculos, ni huesos, ni tripas. Brindo para que no hayan cuerpos mutilados. Brindo para que nadie grite de miedo ni de dolor para que la humanidad sonría y sienta satisfacción. Brindo para que si eso pasa, s i n t a m o s vergüenza. Brindo para que sepamos compartir la vida con otras formas de vida, que las respetemos, que las admiremos, que aprendamos de ellas. Brindo para que seamos ejemplo y no verdugo, para que seamos dignos de habitar en paz y en armonía con el resto de los seres vivos, para que nos llenemos de compasión y de ternura, para que luchemos por el respeto y la justicia, para que no miremos para otro lado y aprendamos en esta Navidad que nada es verdad, solamente los mataderos, el resto es mentira. Brindo para que seamos compasivos, para que nos entristezca la muerte de alguien más para beneficio personal, por gusto y por placer. Brindo para que dejemos de anteponer nuestros caprichos patriarcales y capitalistas y abandonemos nuestros privilegios. <coughs> que sepamos reconocerlo. s Brindo para que nos volvamos a conectar con la tierra, con su sabiduría, para que dejemos de agujerearla, dinamitarla, quemarla, quitarle hasta el último nutriente, secarla y saquearla como lo estamos haciendo. Brindo para que respetemos las vidas en el mar, para que dejemos de contaminarla con petróleo, plástico, redes, venenas, que reconozcamos que ese es el hogar de millones y millones de maravillosos seres, de colores, de luces, de formas, absolutamente increíbles y sabios a los que deberíamos intentar conocer para aprender de ellos respetando sus vidas y sus intereses en lugar de arrojarles bombas, redes y arpones como lo estamos haciendo. Brindo para que reconozcamos que cada quien tiene su propio propósito de existencia y que ellos no están para nuestro aprovechamiento. No es ese su propósito. No somos el centro del universo. Somos una parte de él. Y si rompemos el equilibrio de convivencia, vamos a desaparecer, porque la vida siempre es la que gana. Así que brindo para que abandonemos nuestro privilegio de humanidad esclavizadora y explotadora para convertirnos en una nueva humanidad justa y respetuosa, que dejemos de lado nuestra mediocre inteligencia para procurar la sabiduría a través de la justicia y los derechos para todos. Brindo para que dejemos en paz a los animales, Somos los generadores de su infierno. El infierno existe y es habitar este mundo con nosotros, siendo cerdo, ternero, caballo, oveja, cabra, conejo, gallina, laucha, pez, pulpo, langosta. Pensar que convertimos sus vidas en un infierno. Brindo para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y paremos. Basta de matar animales. De aprovecharnos de su incapacidad para defenderse. Que no se puedan defender de nosotros no significa que tengamos derecho de abusarlo. Tenemos la capacidad de ser mucho mejores de lo que somos. Brindo para que cada quien empiece por su propia vida y en estas fiestas no se alimente de violencia, de muerte, de sangre, de horror. Brindo para que a nadie le falte una morada en la que descansar. Sin que eso signifique atropellar las moradas de otras especies, para que a nadie le falte agua, semillas, frutos secos, frutos frescos, legumbres y verduras para alimentarse. Brindo para que la humanidad descubra prontamente que lo que ponemos en nuestro plato es una decisión política. Que hay cosas muy grandes que no podemos resolver, pero que si todos empezamos por nuestra propia mesa, podemos cambiar el mundo. Elegir no matar es un acto de subversión. Elegir no pagar para que alguien mate, por mí, es un acto de revolución, es ir en contra del mandato, es pegar un volantazo y darle otra dirección al destino de la humanidad. Cuando nos alimentamos, tenemos la posibilidad de poner en práctica la justicia, la paz y la armonía, esa que tanto pregonan las religiones con sus discursos, pero no con sus acciones. Brindo para que se termine la guerra que le tenemos declarada a los animales no humanos. brindo para que los dejemos en paz basta de matar animales salud salud v e r ó n me voy con un tema que habla un poquito de todo esto se llama sobreviviendo la letra es de víctor y de e d i a y ya me puse de acuerdo con pablito para compartirles esta canción en particular desde esa estrofa en la que a v i z o r a la posibilidad de que sean los animales los que manifiestan por la paz en el mundo mientras la humanidad solamente está sobreviviendo Así que hasta el año que viene, compa. s Y gracias, me escucho. Besitos. Hasta el año que viene. t e n g o la carne joven, roja la sangre. La dentadura buena y un sueño.、Urgente. BORA Estás escuchando p e r m é s 106.1. Nuestro lugar en el mundo.